El rancho del Vizcaíno Y todita su comarca Las guaridas preferidas Del terrible Pelavacas Al que le pone a su mano Siempre dejaba su marca Reymundo no su carrera de se llevó una linda dama y así comenzó la cosa pa todo el que vive recio, se encuentra La muerte en puros billetes, en sus manos la llevaba La verdad no se ha sabido, la cosa es que lo mataron porque quedarse con su parte, y creo que hasta les pagaron Su cuerpo en puros pedazos que le cuaron por el tiempo ha de pagar en fin, todos a otro les ha de